Y esta noche tan especial para todos, continuamos con la entrega de los premios Martín Fierro. Rubro Política, premio para el mejor programa de oposición. Terna compuesta por Saúl Ubaldini, labor sindical. Raúl Alfonsín, por su labor, por su labor. Carlos Menem, por su labor gubernamental. El ganador es... Víctor Martínez, mejor opositor durante el gobierno radical. Premio para el mejor discurso humorístico, la terna está compuesta por... Domingo Cavallo, apertura de relaciones con Gran Bretaña. Varios autores, Misa de Reconciliación. Álvaro Alzogaray, negociación de la deuda externa. Vamos a ver quién resultó ganador. Otro de los momentos emotivos. El ganador es... Álvaro Alzogaray, los perdedores... ¡Somos todos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Continuamos en esta noche especial de entregas de los premios Martín Fierro. Uh -huh. Premio para el mejor programa de cierre de transmisión. Terna compuesta por... Rabino Goldenberg, de la colectividad, por... Hasta mañana, si Dios quiere... Pastor Carlos Jiménez, del Movimiento, por Hasta Mañana, Si Dios Quiere. Y Ministro José Roberto Dromi, de Obras Públicas, por Hasta Que Privaticen, Si Dios Quiere. Otro de los momentos emotivos. Vamos a ver quién resulta ganador. El ganador es... ¡Bien!